En los años 40 del siglo XX apareció un libro, 1984 su autor, George Orwell Un libro que todavía hoy sigue revolucionando el mundo Decía Orwell que en tiempos de engaño universal decir la verdad es un acto revolucionario Pero hoy, añado da la sensación de que ...quienes dicen... ...ser poseedores de la verdad... ...son los que más engañan... Calma, ...que de las manos se me escapa... ...pero tengo mi rincón florido... voz... No estoy sola, estoy conmigo... ...vivimos, en, decía Orwell... ...en un mundo que desea ser... ...comprendido, no amado... Caminar, erguido, temor, y, ...y dijo... ...que se lo meta alguno en la cabeza... ...es imposible crear una civilización con miedo, odio y cruelas. Nuestro invitado es Coronel, sí, Coronel, autor del libro Mundo Orwell, él es el Coronel Ángel Gómez de Ágreda. Ángel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Antes de nada, agradecer la labor que estáis realizando todos los militares, eh, todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En este caso tú, militar, eh, coronel, eh, ayudando a la gente, que es eh, lo importante en estas fechas. Eh, la gente reclama auxilio, necesita que alguien les ayude. Y ahí estáis eh, los militares para hacerlo, ¿no? Bueno, eh somos parte de la misma sociedad a la que estamos ayudando, es lógico que pongamos nuestro granito de arena y en este caso, pues para eso nos estamos preparando y en estas fechas es que es muy importante vuestra labor, Ángel eh, hablo por mí, pero sé que hablo por todos gracias, gracias eh, por todo lo que hacéis eh. de verdad, eh, es que no sabemos eh, cómo hacerlo, pero os la damos muchas gracias, ¿eh? Gracias, gracias a vosotros eh, por el reconocimiento también. Oye, ¿qué diría Orwell? Eh, Tú has escrito un libro sobre Orwell. ¿Qué diría Orwell ante todo esto? Eh, es difícil pensar eh, qué escribiría. Seguramente escribiría una novela fantástica. ¿eh? Bueno, en realidad ya la escribió porque... Ya eh, lo dibujó es sí, sí, ¿verdad? Lo, lo comentaba eh, ayer, antes de ayer, en, en las redes sociales decía que posiblemente. Esta podría ser la causa que, que llevara a 1984, ¿no? Que, que una excusa como esta podría servir para llegar a 1984. Hay muchos países que están ahora mismo planteando eh, adoptar medidas extraordinarias de vigilancia, de control de, de los movimientos, de las comunicaciones, pero no, no de control... Eh, como estamos haciendo aquí en España, de pedir a la gente que no se mueva, de multar a los que se mueven, sino hay países, eh, China, Corea del Sur, eh, Israel está poniéndolo también en marcha, hay otros países que están empezando a controlar los movimientos en función de los teléfonos móviles o incluso de pulseras que le han dado a la población para comprobar que no se movían de sus casas. Esa situación es muy difícilmente reversible después. Eh, sí. Ayuda en el corto plazo, evidentemente, pero eh, genera también una, una forma de pensar en la misma población que se acostumbra a eso y acabamos en, en el 1984 que escribió Orwell. Orwell escribió mucho sobre el mundo robotizado del futuro, el mundo tecnológico, pues eh, seguramente lo que está ocurriendo ayuda al fortalecimiento de lo ciber de la vigilancia cibernética eh, todos los eh, temores eh, que manifestó en ese libro en 1984 ese mundo Orwell es más cercano ahora con todo lo que está ocurriendo porque no es una cosa de España es una cosa de todo el mundo sí, es algo que está ocurriendo en todas partes evidentemente eh, en todas partes del mundo más desarrollado que tiene capacidad para eh, estar conectado y para tener eh, inteligencia artificial y, por lo tanto, robots que puedan eh, colaborar en hacer un mundo más eficiente, pero al mismo tiempo un mundo que puede ser más deshumanizado. Orwell hablaba muchísimo precisamente de, de la necesidad de mantenerse humanos, de, de que más que estar vivos lo que tenemos que mantener es nuestra humanidad. Tú hablas mucho de eh, ese mundo robotizado. ¿Crees ahí que llegará? ¿Crees que habrá algún día en el futuro? Eh, tú has escrito mucho sobre eso. ¿Llegará un día en el futuro en que los robots eh, sustituyan a los humanos? Yo creo que los robots están sustituyendo a los humanos ya en muchas cosas. No nos damos cuenta, pero hay, hay muchísimos procesos que, que no llevan a cabo robots como los que vemos en las películas, pero sí algoritmos de los chatbots Que, que nos contestan las llamadas telefónicas, eh, los algoritmos del teléfono que te dicen cómo llegar a un sitio o que te sugieren alguna posibilidad, todo esto son robots que están sustituyendo a los humanos de alguna manera. Eh, no es malo necesariamente que nos sustituyan, eh, lo dio en, en, en Mundo Orwell en el libro, que bueno nos Pueden liberar de la maldición bíblica no de, de tener que ganar el pan con el sudor de, de la frente pero sería bueno será bueno que nos dediquemos a ganar nosotros el el chorizo el, el jamón que va dentro de, del pan que nos dediquemos a, a dar lo mejor que tenemos de nosotros no en labores de propiamente de producción de, de producir eso producirlo pueden hacer las máquinas nosotros tenemos que aportar Ese, ese plus, esa, esa diferencia esa empatía, esa humanidad esa creatividad que las máquinas no pueden tener seguramente tú lo has dicho hemos convertido a las máquinas en robots ese paso eh, que es el lingüístico pero también significa algo hemos querido humanizar a las máquinas y ese es el peligro si la tecnología se revela una vez es porque hemos querido convertir a esas máquinas en lo más parecido posible a seres humanos y ahí está el error De hecho, eh, tenemos la manía de eh, ponerle, de darle forma humana a los robots que construimos eh, para sentirlos más cercanos, para que sea más fácil interactuar con ellos, pero al mismo tiempo nos hacen sentir que son una parte también con, de, de nosotros, que son una parte de nuestra sociedad y que son como nosotros. Sería un gravísimo error darle derechos a los robots, considerar que son algo asimilable al ser humano. Tenemos que recordar siempre que son herramientas, por muy parecidas que las hagamos a nosotros. Sofía, la máquina esta, el robot que, que tiene eh, la parte de atrás de la cabeza transparente, eh, mi idea es que mantiene esa transparencia para que se vean los circuitos en la cabeza, simplemente para recordarnos de alguna manera que sigue siendo una máquina, que por mm -hmm. mucha apariencia de persona que tenga, es una máquina y que tenemos que tratarla como tal. Orwell predijo, tú lo predices, eh, los estudiosos eh, lo predicen algún momento en el cual, bueno, Asimov eh, lo dijo Isaac Asimov, en cierto modo, ¿los robots eh, pueden llegar a revelarse? Los robots se revelarán únicamente si nosotros les damos la capacidad de hacerlo. Eh... Seguimos utilizando como herramientas, si seguimos manteniendo la capacidad de ser nosotros los que tomamos las decisiones, jamás podrán rebelarse. Si vamos delegando no solamente la responsabilidad de tomar decisiones, sino también lo que va asociado a la responsabilidad, que es el poder, al fin y al cabo, el poder y la responsabilidad van juntos, eh, si delegamos la responsabilidad, si queremos dejar que ellos hagan... ...podemos acabar perdiendo el control... ...no porque se rebelen... ...sino simplemente porque nosotros perdamos la capacidad para decidir por nosotros mismos. Una de las cosas que dices en tu libro y que es importante señalar, lo dice un militar a propósito del de estudio de Orwell, ese mundo futuro, pero dices que hay que alejarse de la flexibilidad en función de lo que dice Orwell, que hay que alejarse de la flexibilidad, sobre todo de la laboral. En el fondo nos estamos deshumanizando bastante y la flexibilidad es una palabra que... Eh, tiene poco de mano, eh. Bueno, eh, la flexibilidad es una palabra que tiene mucho de natural, al final es selección natural, es flexibilidad, al final eh, el adaptarse El evolucionar es flexibilidad. Tenemos que ser capaces de evolucionar, tenemos que ser capaces de seguir adelante. Uno de los peligros que tienen las máquinas es que eh, las máquinas nos definen o nosotros definimos a las máquinas cuál es el estado óptimo. Los algoritmos, los, la inteligencia artificial lo que hace es conseguir mantener un estado óptimo, la, la producción óptima, eh, las proporciones óptimas siempre, de tal manera que una vez que ha alcanzado eso, no quiere seguir evolucionando porque ya, ya está en, el, en, el, en lo perfecto. Eh, cualquier especie que deja de evolucionar, cualquier especie que deja de adaptarse, desaparece, y por lo tanto lo que tenemos que evitar es estancarnos, lo que tenemos que estar es siempre evolucionando, con muchísima flexibilidad, pero Eh, con flexibilidad entre nosotros no, no flexibilidad de nosotros y las máquinas Es importante recordar eh, lo dices, eh, eh, Coronel lo dices en el libro, lo dices en el estudio de Orwell, que el mundo tecnológico, la tecnología es utilizada para vigilar al ser humano 1984 es eso el gran hermano es eso es convertir ...a la mm, tecnología en superior al ser humano... ...y gracias a, al desarrollo de esa tecnología... ...se vigila al ser humano... ...el problema no está en el desarrollo de la tecnología... ...sino en su uso. E efectivamente, eh, la tecnología vigila al ser humano... Eh, ...muy relativamente, en realidad son seres humanos... ...vigilando a otros seres humanos... Mediante el uso de la tecnología Lo que tenemos que evitar es precisamente Que la sociedad asuma esa vigilancia como algo normal Tenemos que mantener nuestra privacidad eh, En unos mm, mínimos De tal manera que no nos condicione nuestra libertad El problema que tenemos ahora mismo es que, que mm, La tecnología consigue hacernos transparentes Consigue hacer que otros nos vean tal y como somos exactamente y que sepan absolutamente todo de nosotros. Y La que colera. no hace falta salir para eso. Eh, podemos estar encerrados en nuestra casa y lo saben todo de nosotros. Exactamente, lo, lo ven a de las pantallas de nuestros móviles, de nuestros ordenadores, a, a través de esas pantallas somos transparentes y al otro lado de la, pan de la pantalla construyen un mundo en función de esos datos que tienen de nosotros que nos venden y que nos llega una información que ya está cocinada específicamente para cada uno de nosotros. Con lo cual perdemos seguridad a la hora de dar los datos y perdemos libertad a la hora de recibir una información que nos hace ver el mundo de una forma distorsionada y, por lo tanto, no nos permite elegir con libertad, porque estamos eligiendo sobre realidades que no existen. Ángel Gómez de Agreda Cronel, una vez más, muchas gracias por todo lo que estáis haciendo, muchas gracias por vuestra labor. Estamos todos en esa batalla, no vamos a llamarle guerra, no me gusta nada esa palabra, pero en esa batalla contra ese enemigo que nos está fastidando la vida, pero vamos a vencer. eh, Y gracias a gente como tú. Gracias a todos, gracias al esfuerzo de todos porque esto esto vamos a salir de ello todos juntos y poniendo todos eh, nuestro esfuerzo. Y muchísimas gracias a los que estáis ahí al pie del cañón, Bruno, en eh, todas las noches, todos los días informando, entreteniendo, que ahora es particularmente necesario. Gracias, Ángel, un abrazo. Un abrazo. La la